Lerda, para mucha gente, el querido Mosquito. ¿Cómo estás, Javi? Buen día. Buen día, buen día, Juan. ¿Cómo te va, querido? Todo bien, un abrazo para, para vos y para todos los oyentes. Che, bueno, también. acá estamos con Yanina Dupuy haciendo radio, ahí está en operación y también locución. Lo cierto es que, eh, bueno, ¿qué es lo que sabés que se utilizó, vos siendo un tipo de la técnica, Eh, muy apasionado de la radiodifusión, eh, ¿con qué chirimbolos, diría un amigo, eh, se logró hacer esa transmisión? ¿Era valvular? ¿Era qué? Para que el público nuestro lo entienda. Bueno, bueno, mirá, era, eso es un transmisor regenerativo, era una bobina, un oscilador, digamos, un oscilador-transmisor, era un valvular, yo calculo que en ese tiempo estaba la 30, la 41, válvulas muy viejas de la década del 20, viste, las primeras válvulas de baja ah. potencia, este bueno, fue un, un, un transmisor regenerativo que yo lo he hecho con otro tipo de válvula, es una bobina, es un transmisor, digamos un oscilador, con una conectada a una antena, digamos, resonante a la frecuencia que va a emitir, no es cierto, en la banda de broadcasting, este no sé en qué banda habrán transmitido, viste, si de 530 mil seis que la banda de blockca habrán transmitido ponerle en 600 700 kHz este eso con conectado una antena tiene un llega digamos con 20 watts 15 watts que puede haber tenido llegan qué sé yo 30, 20 30in kilómetros o un poquito más con antena viste claro, eh, claro. eso fue un transmisor regenerativo y modulado con un micrófono a carbón que viene esa época que es lo que usaban los los, los primeros teléfonos es eh, una cosa muy sencilla viste Se llamaba modulación por cátodo, eso, eso no es y no, no nada que ver. Y bueno, eso fue la primera prueba que se hizo. Después, bueno, se hicieron los transmisores grandes, hicieron los equipos también que eran valvulares, ¿eh? ya con un oscilador a cristal, digamos, para que no se desplace, y todas las etapas intermedias con la etapa de salida final, bueno, y le daba potencia. Ahí sí ya se perfeccionó, viste, ya las primeras radios Splendid, Radio El Mundo, lr Radio El Mundo, viste, las primeras emisoras de radio, Los transmiseros claramente eran Colín americanos vi porque acá todavía eso en argentina no se hacía y bueno claro. eso fue las primeras transmisiones ya en el año 26, 27, ya estaba red espléndeo del mundo ya con con ya con uno dos kilos de potencia y ya ahí sí en la altura de la antena ya cubrían gran parte de argentina viste uh -huh. después bueno para alargar la distancia también salían en onda corta también uh -huh. viste salían que en no el sistema eso salían en las otras bandas más altas de onda corta no es cierto. Este, que están el doble, el triple o un poquito más arriba que la banda de broadcasting eh, bueno, así se fue perfeccionando todo, y bueno, ahí nace la broadcasting, la televisora claro. de broadcasting ¿viste? digamos en Argentina uh -huh. eh, que va a ser, y bueno y también nacen los radioaficionados, experimentadores yo soy radioaficionado también uh -huh. este hice equipo digamos este también transmisores, afición a la radio viste uh -huh. y bueno, y ahí vas aprendiendo y agarrando experiencia, hoy claro Hoy tenemos una tecnología bárbara, viste después se fue perfeccionando, Juan. Pero así fue la primera transmisión, un, un transmisor regenerativo. Eh, ahí, con respecto a a eso a esa primera tecnología que se utilizó, ¿fue vanguardista? Eh, ¿Se empezó a utilizar en todo el mundo? ¿Qué es lo que sabes vos respecto a eso? No, no, eso se usó, fue una prueba experimental, viste, ya... En, ya ya las emisoras en el mundo que ya tenían equipos viste bien, digamos bien hecho bien construido eso fue una experiencia que se hizo una previa pero bueno ya se perfeccionó ya se pusieron este eh, equipos armados equipos ya viste acá es una experiencia que hizo en argentina digamos la primera transmisión yo tenía el nombre de quien las hizo y eran dos radioaficionados en ese tiempo pero no no no tend que buscarlo lo tenía anotado yo que me lo había dado, me lo había este facilitado don barononia que un hombre de la época yo lo conocí ya siendo muy viejito, Don Armando y bueno, hace 40 años que yo lo conocí, que hace mucho años que murió. Él era uno de los uno de los que sabía toda esa historia, ¿viste? De las revistas, los libros, ah, todo. Mira. Y bueno, yo no no de, después sí se fue perfeccionando, como te digo, cada vez más eh pusieron las bocas bien instaladas, uh -huh. y, y también tuvimos reparadores, ¿no? Porque había que arreglar la, las primeras radios, ¿no? Era unos armastote bastante importante para escuchar, qué sé yo, la radio... Bueno, Radio Venado es la más nueva que tenemos en la zona, ¿no? Pero, eh, digo, como AM, que fue la primera, la ya por la año de década del 60 y pico, ¿no? Que arrancaron, eh, y Puebla es Rosarina. Claro, este, Radio Venado Torto se funda en diciembre de 1970, 1970, la... la, la la la, funde don, la funda Don funda Long, Wulon, mismo Rolselon que es dueño de radio aficionado y de radio técnico también Long. Beach. el equipo lo hizo Perich el primer equipo, ¿no es cierto? Era un equipo de 1 kW, de 1000 W valvular bien hecho, ¿no es cierto? Y bueno, con eso este digamos hicieron la primera transmisión, el ET29, digamos y llegaban acá, viste, nos llegaban muy lejos. Después bueno, fueron comprando equipos de broadcasting, se fue profesional y bueno, ya llegaron a más distancia, más calidad y todo, pero eh Don Limalon fue radioaficionado, sí. yo lo conocí, charlé con él, una muy buena persona y radiotécnico, ¿viste? Por uh -huh. eso te digo el ah, equipo, mirá. el primer equipo lo hicieron ellos, el ah, primer equipo en el año 70. Ah, qué va. Mira qué dato. ¿Mm? Bueno, eh, y hoy en día que es mucho más simple, ¿no? Poder montar una radio porque los equipos son más económicos respecto como toda tecnología, ¿no? Viste que apenas sale los primeros celulares incluso eran incomprables y hoy en día es más simple no poder tener el acceso. Sí, sí, lo que pasa es que una emisora hoy, claro, se simplificó mucho con el tema de los equipos, trans, digamos, transitorizado como se le dice, ¿viste? Tienen equipos, digamos, eh, no valvulares de menos consumo, aunque una Brocastic consume energía, ¿viste? Porque una Brocastic tiene, tiene potencia. Claro. El T8, el T2, este, Radio Nacional Rosario, deben andar más o menos los 20 kilobas, 25 kilobas de potencia, mm, ¿viste? Sí, Pero sí. bueno, eso sí, tienen, este, tienen, generalmente, equipos, tran... la etapa de salida son transitorizada con trans transitor en MOSFET, de alta potencia, de muy alta potencia, este, refrigeraciones especiales, y, y algunas radios todavía, como Radio Villa María, que yo la conozco, todavía están transmitiendo con el equipo valvular que tiene 4 kilos, ¿viste? Cuatro, cuatro mil watts, que acá llega, este, bueno, y en amplitud modulada y como es este esa emisora el costo de la energía hoy Juan porque hoy la energía está carísima, ¿viste? Uh -huh. es el tema y viste si vos tenés buena buena buenos espacios publicitarios, tener mucha cantidad de propaganda, publicidad, sí la puede mantener. Pero a veces se pone se pone bravo el tema, venado está cortando las 22 horas todas las uh -huh. noches, ¿viste? Hasta las 7 de la mañana por el tema de la energía, ¿viste? Imagínate con, con los 150 con los mil pesos que nos llegó De Lua a nosotros, imagínate por mes, no hay forma de tener que cobrarle 100 mil pesos la pauta a un comercio, no te la compra nadie, bueno, esa es, la, es la, la contra que tenés con respecto a la comunicación, porque este es un oficio, eh, está caracterizado el periodismo, la radio, incluso el... Eh, si nos trasladamos también a, a cualquiera otro de los órganos de la comunicación masiva como puede ser un, incluso hasta un periódico pero que en definitiva por así atenta pero en definitiva también uno dice aria estuvo eh, fue ha sido pionera en sus años eh, con los experimentos lo vemos acá lo tenemos a un, un gran genio que es José di Loreto ¿no? que Eh, bueno, ha, ha tenido una gran incursión en la radiodifusión ah, sí, sí, José Di Loreto, sí, era no, una eminencia, yo trabajé con él, una eminencia, mira Eh, ojalá nunca se lo eh, se, se lo pierda José, porque José, yo trabajé con él, una persona muy inteligente, muy muy de saber, ¿viste? Eh, en televisión, en radio, sí, los radioaficionados fueron los primeros, sí, él él fue el que inició todo, fue el digamos el puntapié de todo, fue José, ¿viste? Él les enseñó a todos, los enseñó a todos, ¿viste? Por eso te digo, y bueno, eh muy muy entendido, muy digamos este aferrado a lo que es el tema radio, ¿viste? Digamos, al radio, radiocomunicaciones sí, sí, sí, los primeros transmisores de, de radio de acá, de la 102.7, que era la radio de Baroño, los primeros transmisores de FM los fabricó él para transmitir los partidos, lo hizo todo él, eh, todo, todo, claro. todo él. Este, en algunas partes le ayudé yo a hacer cosas, pero la, la parte más difícil la hizo toda él, ¿viste? Claro. Y yo con él aprendí, muchísimo aprendí, muchísimo, muchísimo. Mm. muchísimo bueno eh, javier gracias por esta por este aporte esta data que queríamos resumirla también con bueno alguien que le gusta mucho la radio bueno le mete mano no le esquiva el bulto cada vez que hay que reparar bueno de algún modo también te tenemos hay de, de SOS cada vez que tenemos algún problemita acá y por supuesto también eh, bueno agradecerte no justamente esa, esa pasión que le, que le pones cada vez que hay que echarle mano a algo ¿eh? Sí, sí, viste, uno va a da, dar da, mal un amigo, viste, yo, por ahí, como te digo, está en el reparo, aquí estoy reparando uno, mira, estoy reparando un equipo de FEME que se quemó la fuente, viste, así que de un chico de acá, de Alejo Ledesma, que ya lo tengo prácticamente listo. Lo que pasa que hoy el costo de los materiales es terrible. Ayer, casualmente, estuve hablando con otro gran amigo mío, que estuve aquí en área, estuvimos charlando este con el, el amigo Pepe Torres, suavemente, somos muy amigos de mucho tiempo, del año 90, que el que él lo había aficionado, y estuvimos charlando y él me decía, sí, también el costo terrible de los materiales, viste hoy los materiales, y bueno, este siempre los encontramos, porque él anda mucho en área por el tema de las cámaras, y lo crucé ayer, casualmente siempre lo cruzo, y para mí, un gran amigo, un gran compañero, ¿viste?, Somos muy muy amigos también con Pepe una persona tiene muy muy entendida en el tema viste muy, sabe mucho también Pepe y bueno el tema de Juan en el tema de los costos los costos terribles sí, sí. que están tienen los materiales y como te digo en el tema de una radio en marcha de la energía viste uh -huh. es una locura lo que lo que sale sí sí bueno fuerte abrazo Javier Bueno, bueno, Juancito, un abrazo para vos, saludo para toda la audiencia, para todos los radioscuchos, y bueno, es así, este, ¿qué va a ser? Hay que mantener la emisión en marcha porque es un medio de comunicación, un medio informativo, y bueno, es muy muy linda la... Y, la... Claro, y a vos te gusta mucho porque y, vos... Y la radio... Hace mucho año que estás con eso. Claro, ¿eh? y, la, y la radio eh, es una gran compañera en eh, todos los días porque vas en el auto, que prendes? Una radio, no vas escuchando el celular, es muy raro. Entonces, eh, me parece que vos que andás por todos lados... Tiene, sigue teniendo un gran encendido sea la emisora que sea Ah sí sí sí sí la radio es algo a mí me encanta la radio me encanta la amplitud modulada la fm viste este me encanta la radio yo soy muy amante de la radio Mira televisión no me va ni me viene la radio sí viste y una cosa muy primitiva la radio viste qué sé yo es algo natural que voy a escuchar viste pero bueno qué va a hacer eh, hoy con la tecnología de juan todo viste está por internet todo Pero no es lo mismo escucharlo a la forma natural, sí. la original de lo que es la radio, ¿viste? La radio difusión, la radio escucha, ¿viste? Un abrazo, Javier.